Ha llegado la matrona, política además chilena. Así es. Eh, don Yari Panchet, ella inclusive renunció antes a la alcaldía de Quiripue. Porque de se, Villa Alemana, Perdón, hombre. de Villa Alemana, porque sí. se venía este proceso. Ah, siempre muy dentro de la ley, señoras y señores. La señora Javiera Toledo Muñoz, ex alcaldesa de Villa Alemana ¿Cómo estás señora Javiera? Muy bien y contenta de poder verlos y compartir con ustedes Les Oiga, echaba de menos también déjeme, déjeme decirle que yo jamás me he olvidado De esa rica cola de mono ah, que no tienen. Ah, tengo. les gustó, mira, les voy a volver a traer. Muchas Cuéntenme gracias. con ellos. Por supuesto. Es que mi es, especialidad. Sí, <risa> po, espectacular. Es si les gustó, yo las sí, hago. Po, sí. Poquete. Reconocida por mi cola de mono en la familia. Nos tomamos hasta una fotografía, me acuerdo, afuera con la cola de mono. Así que es. estaba, pero espectacular. No vamos a dar la receta porque es receta familiar. <risa> familiar. Es receta familiar, tiene y, secretos javierísticos secreto, ahí. Secretos, sí. Eh. <risa> sí, oye, sí. yo quiero saludarles y saludar también a todos los que nos están acompañando hoy día en la Radio Carnaval, son las una y media así que me imagino que deben estar sonando las tripas ya para ir a almorzar, así que esperemos sí. que esta conversación les pueda acompañar hasta que ya puedan lograrlo sí. eh, ¿Les gusta cocinar? Porque yo lo he visto ahí en las redes sociales cuando, muy bien lo decía Sandro Eh, dejo un par de meses antes el cargo como alcaldesa en Villa Alemana para asumir eh, esta esta candidatura. La vi en varios reels cocinando y dando algunos tips ahí también. Me encanta la cocina. La buena <risa> cocina sí, sí pues, esa ya. cocina familiar. Okay. <risa> no la política. <risa> sí, es, es rico cocinar. Además que yo, yo siento que a mis hijos y a mi familia les entrego amor desde la guatita. Ya. Y cuando mis hijos después dicen hoy mamá, son tus lentejas las más ricas, los fideos los más ricos hasta las cosas más simples sí. eh, es rico pues uno se siente chocha también y aparte de cocinar eh, de cocinar eh, siguió Eh, en sus atenciones como matrona también. ¿po? Sí, me ha vuelto el alma y la vida reencontrarme con la matronería desde la atención, porque la verdad es que uno nunca deja ni el uniforme ni de ser matrona. De hecho, creo que una de las grandes cosas que se me reconoce las mujeres en Villa Alemana y en Quillota es que nunca hemos perdido el contacto desde Qué la matronería. Bueno. Así que, bueno, hoy día también estamos atendiendo, me ha ido súper bien y yo voy a agradecer siempre esa confianza porque además ser matrona ve lo más íntimo de las mujeres. Es, sí. Y Y eso también, bueno, me ha dado pie en toda esta carrera política para seguir luchando por las mujeres, hay tanto que hacer por nosotras, nosotras sabemos todo lo que tenemos que vivir a diario, claro. como mujeres, mamás, trabajadoras, ¿verdad? Así que, no, pues, contenta, creo que es una carrera, además, maravillosa y que me permite seguir en contacto con las mujeres de Villa Alemana y de sus alrededores. Javiera Toledo, señoras y señores, hoy candidata a diputada por el Distrito. Distrito número 6. ¿Y cómo está preparando la campaña? Ah, son 26 comunas, no, además, no. el distrito de Ahora atiendo ¿Eh? en Villa Alemana, pero fui matrona del Hospital de Quillota ah, por siete años. Ya, ¿Ya le conocen? Conozco, sí, tuve la fortuna de patiperrear por el Distrito 6. Entonces lo conozco desde Historias de Mujeres, sí, eh, y desde el área de la, de la salud pública. Esa es como mi, mi trayectoria por el Distrito 6. Estudié en la Universidad de San Felipe, Mira. en la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. Entonces, conozco San Felipe, San Esteban, bien, Santa bien. María, Los desrinconada, eh, calle larga todos sus alrededores, de hecho el otro día estuve en San Esteban y fui a la posta de Río Colorado y me ah, llegaron tantos vida. recuerdos además que hoy día está tan bonita, está tan acogedora distinta a lo que habíamos visto ya hace como unos 15 años atrás cuando estaba estudiando, <ríe> cuando estaba estudiando. Eh, y bueno, y luego fui matrona en el hospital de Quillota por 7 años, estuve a cargo del policlínico de especialidades, entonces vi a mujeres y en ese entonces estaban las mujeres de Limache y Olmue todavía se atendían en el hospital de, de Quillota, hasta que ya el flujograma de atención se cambió en su totalidad al marga marga, pero Eh, tengo esa posibilidad también de conocer Quillota, La Ligua El Melón, Nogales, Bien, La Cruz eh, todo porque todo somos el, gran parte, del distrito, gran parte del distrito sí tengo una, una ventaja muy importante creo Bien. que en esta pasada y por eso también me atrevo a representar al distrito 6 no desde una persona como turística, yo le llamo este dron turístico que mira muy desde arriba claro. como visita, no, sino de conocerlo Hay porque terreno. he estado en terreno he vivido En partes de ¿Y en Villa Alemana distrito. atiende? En Villa Alemana atiendo y yo soy nacida y criada en Villa Alemana, sí, pues muy malcriada sí. también, ustedes lo saben, <risa> eh, y ya estudié en Quilpue, en estudié mi en enseñanza Quilpue. básica y media en el Colegio de León en Belloto. Y al Valle de la Concagua viajaba diariamente cuando estudiabas también. Viajaba en Ladinos tres horas y media, a veces parada porque esa micro sí. siempre se ha ido muy llena y también me quedaba allá con distintas compañeras porque Esteban, la se hace muy colectiva. colectiva. Lo... siempre ha sido difícil la locomoción, es un tema que ha sido recurrente en esta pasada por el distrito, de hecho el otro día cuando estaba también con mujeres en San Esteban eh, nos comentaban que todos sus accesos ¿Eh? los tienen que ir a hacer a Los Andes, ¿Eh? el hospital está en Los Andes, eh, Fonasa está en Los Andes, ahí tienen un registro civil pequeñito, tienen un cajero automático con una persona que atiende de vez en cuando, pero no está constantemente como banco propiamente tal, tienen un par de supermercados eh, de hecho hace como un par de meses llegó recién un Unimark a San Esteban sí, y era como lo más grande que tenían pero no tienen micro para ir a los Andes sí, entonces todo el traslado tiene que ser de manera particular es tremendamente costoso pero hoy día igual estaban muy contentos con el nuevo SESFAM eh que tienen y eso le pasa también a otras localidades del interior como más o menos parecida quiere sí. alemana Quintero Pochuncaví son bastante transversales porque el interior tiene zona rural eh, entonces todas las Como complejidades también, de claro. la zona rural Claro, pero el Distrito 6 se, se, se, se da más lo de, lo de rural Harto más, pues, claro más, pues, Arto Arto más, más. pero piensen también que en el Distrito 6 tenemos costa Quintero, tenemos Quintero, Cabisa, Payarpa, pudo, Entonces, bueno, es un distrito bastante diverso. ¿De Cordillera Mar? Pues? De Cordillera Mar, literalmente. De hecho, el otro día tuvimos que hacerlo de Cordillera Mar completo, el distrito. No puedo creer. Sí, fue maratónica la jornada. Estuvimos desde las seis de la mañana que partimos hasta como las doce y media de la noche llegamos. Sí, claro. Oh. Lo recorrimos casi completo Salió desde Villa Alemana Salimos desde Villa Alemana, y sí fue se dio la vuelta Hasta por Quintero. Petorca <risa> Hasta Quintero, <risa> sí Fue maratónica Se fue de aquí al Valle de la Concagua y después regresó por Quintero Y después Quintero. regresamos por Quintero, sí no, oh. fue, fue maratónico pero siempre es provechoso, y además que con los peajes más caros de la vida pues, el de Quillota, para poder llegar, claro rápidamente, cinco mil pesos y en horario punta mucho más caro, 7, imagínense 500. cuando fue al alcaldesa de, de Villa Alemana, ¿le hablaban las personas de, por ejemplo, el, el, los altos valores de muchos de los peajes, lamentablemente? Villa Alemana tiene la gran fortuna de estar casi en el centro de la región de Valparaíso mm. yo siempre me acredité que somos el ombligo de la <risa> la región de Valparaíso porque estamos en la mitad, pues, o sea, tenemos sí. accesibilidad para, para todas las comunas eh, y claro, pues, si quieres movilizarte hacia Quillota desde un aspecto mucho más rápido porque si no congestionamos Ponemos Limache eh, sale 5.000 pesos luego si tú quieres seguir avanzando a San Felipe tienes dos peajes más, uno de 2008 y el otro de 2000 y si tú quieres seguir hacia el interior o salir hacia La Ligua, Nogales, también tienes distintos peajes, entonces sí, ¿no? Efectivamente, hay ahí algo que también regular creo que las concesionarias hoy día mm. también tienen que mirar que no tan solo la mantención es cara, si ya construyeron, entonces también tienen que equiparar la cantidad del costo del peaje claro con la vida. Eh, hoy día hay unas nuevas concesiones que han disminuido Javier los valores en, eh, en, en los peajes, por ejemplo, la ruta 68, disminuyeron el peaje del, del, del Melón, ¿por qué no hacerlo? Además también con, el con Quillota, con, con Quillota ser, que ¿no? ha sido el, el que más se ha, se ha reclamado. Y mucha gente de que puede de Villa Alemana, Limache se traslada o a Santiago muchas veces o a trabajar comunas como Quillota y Calera por supuesto, especialmente las ciudades como Villa Alemana y Quilpue que son ciudades dormitorios, sí. ciudades residenciales, donde su vida completa la salen a hacer afuera, no tan solo la, el trabajo, sino que también la recreación entonces hay que pensar en los derechos de las personas, parte de ello debiese ser una medida para las concesionarias y que estas se ajustaran al Chile que tenemos uh -huh. La señora Javiera Toledo señoras y señores ex alcaldesa de Villa Alemana Con nosotros aquí en la Radio Carnaval ¿Cómo se conlleva? Porque ayer la vi en Sin Filtro Y es un programa donde hay harta De repente, dime, de violencia sí. Y usted que es un médico de familia ¿Cómo se conlleva eso, no? Sí. vivo anoche la primera parte del debate Después me quedé dormido, lo estaba escuchando La primera parte estuvo... Sin, bueno, sin filtros. Eh, era un, un programa, bueno, y de hecho ayer yo lo dije en el programa, mi abuela siempre me dijo, no tienes que decir nunca de esa agua, no beberé <risa> ni espirar <escupida risa> al cielo. No quería ir, no ¡Ah! yo, No, no, la verdad no. es que no, no es un programa que para mí sea cómodo ir. Uh -huh. Ustedes ya me conocen, saben que yo soy más de la talla rápida, pero sí. de, una, de un ambiente de familia, más ameno, claro, ¿no? Más tranquilo. Médico de familia por lo demás. Claro, donde podamos compartir las ideas sin ridiculizarnos, eh, sin enojarnos, sino por el contrario, que la, la diversidad de las opiniones enriquezca en el debate. Pero me atreví porque eh. además el equipo creativo que siempre me acompaña... Me acompa Javi tienes que ir. Me puso una encuesta en las redes y ganó el que vaya. Entonces ah, yo ya. dije, ya voy a ir a vivir la experiencia. Yo agradezco mucho el que me hayan considerado yeah. para asistir. ¿Y qué tal? Y fue, ¿sabes qué? Súper entretenido. Qué bueno. Muy yeah. distinto a lo que se ve... Eh, detrás de cámaras, yeah. ¿no? Okay. De hecho, entendí por qué se gritan tanto. El estudio tiene como cuatro metros de diferencia entre una testera yeah. y otra. Ah, Entonces, yeah. Sin duda tenés que subir un poco más la voz, sobre todo si tú quieres defender tu punto. Eh, pero claro, y después se terminan las cámaras y todos se, se saludan de manera muy cordial. Yeah. Y bueno, traté ahí de, de poner todas la, las ideas y especialmente con la contingencia que estamos viviendo. Ayer además estaba justo lo y de cuál fue Nepal. su tema en Sin Filtros ayer? Eh, ayer uy estuvo muy bueno esos <risa> dos minutos si sí, sí, quiero ver el qué? programa está me parece YouTube? que lo alojan en a YouTube a no es sí, cierto sí, sí. le tengo que ir y buscar el de ayer, ayer eh que fue miércoles 10 de septiembre miércoles 10 uh -huh. de septiembre ahí está la ex alcaldesa de Villa Alemana Javiera. hoy candidata a diputada por el distrito número 6 la señora Javiera Toledo ¿Y cuál fue el punto que el propuso? Recorte. De hecho, llevé una tijera para hacerlo muy gráfico. Yeah. Hablamos sobre las propuestas de los candidatos, yeah. y yo me referí especialmente a una que me llama mucho la atención, que es con respecto al recorte de los 6.000 millones de dólares que propone el Partido Republicano en su programa de gobierno local. Entonces, yo me pregunto desde dónde van a ser el recorte. Ok. ¿Ya? Porque... Y ayer incluso lo, lo dijo Evelyn Matei en, en su cara a cara con José Antonio sí, Kast, donde la, le dijo, mira, proponen 2.000 millones de dólares y tú 6.000 en 18 meses, ¿cómo lo vas a hacer? ella no me vio, yo creo que tampoco soy parte de su equipo asesor, entenderán que no va por ahí, pero es lo mismo que yo dije en el programa. ¿De dónde José Antonio Cast va a recortar el presupuesto de la nación, que son de 92 mil millones de dólares, claro. y él pretende recortar, cuando los chilenos lo que más queremos es Exacto. que lo agranden. Sí, Entonces, ¿cómo lo va a recortar? Entonces, suena muy bonito una de sus propuestas, decir se acaban todos los operadores políticos. Qué bueno que se acaben los operadores políticos. Él igual, Si espera ser presidente, va a tener que trabajar con un equipo. Claro. Esos equipos, esperemos, sean altamente profesionales, que tengan eh, eh, la experiencia técnica, claro. ¿verdad? que conozcan de la administración de un país. Pero hay operadores políticos. Entonces él dice, se acaban los operadores. Perfecto. Terminar con los operadores políticos, claro. hay una cifra más o menos cercana. ¿Cuánto es? tú terminas con un 15% del aparataje estatal en términos de recurso humano ya. y ese 15% ¿Eh? tiene Luca? un equivalente a más o menos 2.000 millones de dólares ya, entonces, ¿dónde están los, los otros, otros cuatro? cuatro. Ah, entonces, ya. eso ya. yo les dije ¿qué no van a escuchar? ¿no van a escuchar de dónde se hace el recorte? porque él no quiere asumir que va a tener que recortar derechos de las personas, okay. entonces va a tener que recortar en salud cuando lo que más necesitamos es que incluso el per cápita de atención primaria aumente si con esa 12 lucas quedamos cortos va a tener que recortar de educación no se van a poder mejorar y reparar los eh, colegios y su infraestructura va a echar un recorte a las pensiones, y eso que él ayer en el debate, que me pareció muy descarado que él haya mentido con respecto a la votación de la PGU en el Parlamento, porque el Partido Republicano la rechazó y él dijo que la habían aprobado, ¿dónde va a ser el recorte entonces de esos mm. otros cuatro mil? Dijo que con las licencias falsas bueno, ahí hay mil quinientos siguen faltando otros tres mil ¿de dónde los va a recortar? no es capaz de decirlo, entonces ese fue nuestro punto de intervención y también ha Hablamos, por supuesto, de lo que hoy día es el efecto de las redes sociales, desde una mirada también para construir en una sociedad de buen trato, porque hoy día lo que hay dentro de las redes es una generación de extremada violencia, y no tan solo los candidatos lo vivimos, lo viven también jóvenes, y muchos de ellos se suicidan, a propósito de la odiosidad que hay dentro de las redes sociales, y ahí yo me tiré, por supuesto a la piscina, con una postura donde nosotros creemos que dentro del Parlamento deben exigir leyes que regulen, no permitiendo la censura, porque creemos en la libre expresión, es más, yo les dije a la testerada al frente que a mí me parecía importante poder escuchar a la derecha y desde un debate desde las ideas y desde el respeto también el poder debatirlas y ganar el punto, si de eso se trata también la libre expresión pero que ello no conlleve también a eh, incentivar al odio, a incentivar la violencia violencia, porque hay que recordar, y allí lo dijo incluso eh, el doctor aquí y diputado Tomás Logomarsino, hay jóvenes que a propósito del de troleo y de los bots sufren también eh, de depresión, de bullying, y de suicidio. La señora Javiera Toledo, Javiera Toledo, ex alcaldesa de Villa Alemana, Matrona, por lo demás, política chilena, señoras y señores, aquí en los estudios de la radio carnaval. ¿Y sin filtro de no entonces? Ah, lo vamos a pensar. Ah, <risa> sí, ya nos dejaron cordialmente invitados para yeah. ir en una segunda oportunidad. Tenemos que ahora ver cuándo va a ser esa oportunidad. Vi el debate anoche, ¿no? Uh -huh. Vi el debate, yeah. de vuelta de Santiago, porque sin sí. filtro ayer fue en vivo a las 8 de la noche, así uh -huh. que de vuelta yo estaba viendo ¿Qué el, debate. el debate. Muy interesante. Yo creo que, a diferencia quizás de otras jornadas electorales de nuestro país, tenemos candidatos que, que están bastante entretenidos de escuchar. Yo creo que va a ser un debate que igual va a haber la gente. Eh, pero hubo de todo, ¿no? Creo que ahí Janet Jara eh, mostró una cara o una forma distinta a lo que habitualmente se le ve. Si la encontré más seria pero tiene que serlo, así okay. que yo felicito que Janet Jara no haya estado solamente desde la ironía o desde combatir a lo mejor una fake news con un poco de risa sino que haya sido seria porque las mujeres no solo somos carismáticas como nos han dicho en política sino que también somos inteligentes y sabemos adecuarnos a los espacios y allí en un debate presidencial donde tú tienes que mostrarle a la ciudadanía tus propuestas y mm. también tu carácter yo creo que en esta pasada Janet Jara sacó ventaja, no siendo solamente sonriente, sino que mostrando que hay que tener compostura de acuerdo al lugar donde estamos y también marcar eh, el que no tenemos por qué permitir que sean avasalladores con nosotros y que también nos traten o de instalar una mm. posverdad, una fake news o una mentira, así que yo, yo felicito. ¿Y qué hacían todos contra Jara? Muy duro la tuvo, yo sí. creo que fue muy valiente o sea, Ay. una mujer eh, de izquierda Que ella representa a una coalición bastante amplia de la izquierda, de la centroizquierda pero que además tiene su casilla política dentro del partido, ya no la desconoce, pero llama a esta eh, unidad de la centroizquierda, sabía ella yo creo de antemano que iba a ser un flanco político de ataque y aún así yo creo que salió bastante digna y victoriosa de cómo fueron sus respuestas. Y en, en programas, en propuestas y en proyectos ¿Qué le hace sentido dejarla? A mí hay una que me enamora y yo sé que le hace mucho sentido a las mujeres porque desde que la dijo esta semana me han hablado eh, felicitando además que en el debate público o en las propuestas también hayan aquellas que le hagan sentido propiamente tal a las mujeres y es la mamografía sin dolor. Ustedes saben que en nuestro país 15 mujeres al día son diagnosticadas con cáncer ver, de mama. No te digo no o sea, ¿Y cuántas mueren? ¿Saben? Cinco al día por cáncer de mama. Y se ha visto además que el cáncer más agresivo a temprana edad se está viendo con mayor incidencia. O sea, cada vez mujeres más jóvenes están teniendo cáncer de mama. Y Janet Jara saca una propuesta que yo creo que es digna de que todas las mujeres de nuestro país la escuchen. Mamografía sin dolor. La pesquisa temprana del de cáncer de mama salva la vida de las mujeres y aumenta la probabilidad de tener un buen tratamiento y que respondamos bien a este cáncer y a erradicar el cáncer de mama. Para ello hay que robustecer la salud primaria. Y eso es lo que propone Janet Jara, que robustezcamos la salud primaria para que nosotros, las mujeres, podamos tener un acceso mucho más expedito y tengamos un acceso más fácil a la mamografía. Ajá. Lo segundo es que traigamos tecnología a nuestro país donde las mamografías o los mamógrafos sean sin dolor. Porque si hay algo que desincentiva el realizarnos la mamografía es que es un examen tremendamente molesto y muchas veces doloroso. ¿Por qué es tan doloroso, Aplasta la mama, okay. claro. Aplasta la mama en distintos ángulos okay. y eh, eh, las mamas son algunas veces muy sensibles, entonces eso genera un dolor. Y luego de la mamografía, cuando, dependiendo del informe, hay que hacerse una ecografía. La ecografía no es dolorosa, pero hay mamógrafos que tampoco son dolorosos y yeah. que además tienen una mejor calidad de imagen 3D y eso es lo que traería Janet Jara bueno. porque además son 10 centros especializados los que va a abrir en nuestro país especial y exclusivamente para el cáncer de mujeres Qué y bien. creo que eso es una política tremendamente transformadora porque lo que necesita nuestro país son especialistas y hoy día no los tenemos no los tenemos necesariamente en la atención pública tenemos alojados en los consultorios de especialidades pero imagínate esto extrapola los consultorios mm. de especialidades y tenemos centros especializados aliados para el cáncer de mujeres. Así que, fabuloso. Bueno. Y lo otro es la reconstrucción mamaria. Ya. Ustedes se podrán imaginar lo que significa sí, sí. ver tus mamas sí. completamente distintas después de la mastectomía. Es decir, cuando nos sacan el tejido eh, mamario y la glándula mamaria para poder sacar las tumoraciones que tienen eh, las mujeres con cáncer. Y queda una mama que no es estéticamente lo que teníamos antes y eso genera un deterioro de la salud mental de las mujeres incluso sí, bueno. más que el mismo cáncer que enfrentar el proceso sí. del cáncer entonces Janet Jara dice que va en un año la mujer que tiene en el fondo una buena respuesta al tratamiento temprano con la pesquisa adecuada con a la mamografía sin dolor va a tener una reconstrucción mamaria Bien. dentro de un año desde dentro de un año o sea tres de mayor impacto que por lo menos para mí siendo mujer, matrona y además que de cerca conozco, desde mi familia es, conozco el cáncer okay. de mamá, entonces considero que es una de las eh, propuestas que yo más voy a viralizar y voy a fomentar y esperemos que las mujeres en esta pasada estén con Janet Harris señoras y señores Javiera Toledo, la señora Javiera Toledo Ex alcaldesa de Villa Alemana, matrona por lo demás, nos está hablando de un tema que es re importante, muy interesante desde el lado de vista profesional por lo demás, que ella lo maneja muy bien. Oye, eh... ¿Por qué el cáncer de mama? Lo, disculpe que ahonde en el tema, pero aprovecho la oportunidad, disculpe usted sí, que está el, aquí en los estudios. El cáncer de mama es hereditario. Okay. Ya hay una forma de proliferar en nuestras células del cuerpo que genera tumoraciones, y estas se alojan especialmente en las mamas. Hay eh, estudios que hablan de que la edad, A veces promedio de detectar los cáncer pudiese ser de los 50 en adelante, yeah. pero hoy día hacemos un llamado a toda la población femenina y masculina a revisar con esta autoexploración, el autoexamen de mama, sí. a tocar para que lo podamos detectar de manera mucho más temprana. Okay. Hay factores de riesgo, por cierto que sí, los estilos de vida saludables siempre van a ser protectores y preventivos, así que es por que eso... Si no es hereditario, Exacto. hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo, por, ejemplo... por lo general son hereditarios, pero ah, por ejemplo una alimentación saludable, okay. no tomar alcohol y por supuesto el consumo del de, de cigarro son factores protectores si es que no los hacemos. Y si los hacemos uh -huh. aumenta también la agresividad de éste. Y la presidenciable, la señora Jara, está proponiendo siete centros. Diez. Diez. A nivel diez nacional. Diez a Qué nivel bueno. nacional. Qué bien. Yo encuentro que que así debiese ser. De hecho, en Villa Alemana cuando éramos, estábamos dentro de la administración, había un proyecto que se había hecho con participación de mujeres villalemaninas para tener un centro integral de la mujer. Ya. Donde allí se pudiese alojar el servicio médico legal, el servicio de atención eh primaria y secundaria. Eh donde pudiese estar carabineros y PDI para especialmente las mujeres víctimas de cualquier tipo de agresión, ya sea golpiza, violación, abuso, eh, violencia económica, etcétera. Allí va a haber una residencia para las mujeres y también las organizaciones sociales y organismos del Estado iban a estar ahí para poder proteger, potenciar y fomentar también la autonomía de las mujeres. Ese programa y esa edificación iba a ser innovadora no tan solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. No hay un centro que tenga absolutamente todo donde las mujeres no tengan que ir, ni siquiera solo en su comuna, sino que en su provincia y en su región para poder, en el fondo... Eh, hacer la, el, el peritaje sexual si es que fuiste abusada o eh, pasar por otros programas del Estado si es que tú fuiste víctima de alguna agresión física por lo tanto el desafío está en que hoy día Chile se tiene que atrever a no quedar con el estilo de atención que tenemos de hace ya 40 años atrás, sino que también tener que innovar y la especialización hoy día es la clave. Escuchamos cómo los vecinos y vecinas lo que más están pidiendo y necesitan es que la atención secundaria también se pueda robustecer, donde están los especialistas, los doctores, porque la atención primaria puede ser la primera línea, va a prevenir y orientar a que no se enfermen, pero si hay una persona enferma tenemos que derivar, y Y es donde no están los especialistas en nuestro país. Tengo muchas otras preguntas, pero bueno, espero, Dios quiera, ahí existe una segunda oportunidad sobre su paso por Villa Alemana. Hay gente que nos está escribiendo también. Le deseo mucho éxito, que le vaya muy bien, señora Javiera. Muchas gracias, Sandro y Ani. Gracias. Siempre encantado, un gusto pues. compartir con ustedes y les dejo ahí también un cariñoso saludo. Espero que nos sigan tanto en las redes sociales, pero son? también en las actividades. Javiera Toledo. Javiera Toledo, Villa Alemana Javiera Toledo, Diputada, ahí podrán encontrarme, eh, lo importante es que podamos tener un encuentro donde podamos conversar, mi propósito no es ir al Congreso solamente a sentir que yo represento a todo el Distrito 6, sino que abrir los canales de participación como lo hicimos en el municipio con la cogestión de alguna forma u otra que los vecinos y vecinas tengan la posibilidad también de entenderse parte del Congreso es mucho lo que falta Chile necesita avanzar, necesita Necesita una política de buen trato Necesita que podamos llegar a acuerdos Y ahí van a estar toda la disposición Desde la Javiera Toledo para lograrlo Esas son, es bien, ¿eh? ah, no, a a la Yo la le sigo a usted, ¿ves? Ay, Ay, usted no la sigue que lo son. que pasa es que hay, el, La dirección es Javiera Toledo Guión bajo B, va. A. Es que va, pues, la Javi va, vamos, por ahí, supuesto. Vamos. Ahora <risa> me cerré que, que es ella, un placer. Igual, muchas Buenas, gracias. Javiera, que le vaya muy bien. bien. Y que nos falte cuequita pues, más este 18, nos faltan dos minutos para las dos.